...hay muchas definiciones acerca de qué significa la vicepresidencia. Capítulo 2. De las atribuciones y obligaciones del vicepresidente. Las mismas son ejercer la presidencia de la nación... En Por supuesto de... que más allá de lo que dice la constitución... ...existe una opinión generalizada acerca de la función del vicepresidente. Es como un muerto político, un becado. Como un ñoqui, como un ñoqui con jerarquía. Y el vicepresidente está en el banco de suplentes, pero no entra nunca, no sé. Señor Presidente, ¿qué es el vicepresidente para usted? Impotente total, de un hombre que ha fracasado en la vida y ha fracasado también como... En esta definición coincide la mayoría. Por eso, para un cargo que no existe, un hombre que no existe... Para la vicepresidencia de la nación, mejor Moisés. Moisés Iconicov vicepresidente. Moisés Iconicov, Moisés Ikonikov. El hombre que más cargos ha desempeñado sin que nadie lo note. Moisés Ikonikov, Moisés Ikonikov. El que tiene lo que la mayoría espera de un vicepresidente. Hay que tendrá el petiso... Cuando las provoca... Pregunta... Señor presidente, usted estuvo ausente por un viaje. ¿Cómo encuentra a la Argentina en este momento después de haberla dejado en manos de Ikonikov? Argentina vive, está en un estado de emergencia. Hay leyes de emergencia. ¿Y ahora quién va a arreglar todo esto? Como siempre, el jefe. Y el jefe soy yo. Moisés Iconico. Moisés Iconico. Moisés Iconico el hombre ideal para que se destaquen las virtudes presidenciales. Iconico, poi sei